Primer libro de Crónicas, capítulo 12. Estos son los que vinieron a David en Ciclag, estando él aún encerrado por causa de Saúl, hijo de Cis, y eran de los valientes que le ayudaron en la guerra. Estaban armados de arcos y usaban de ambas manos para tirar piedras con honda y saeta con arco, de los hermanos de Saúl de Benjamín. El principal, a i e s e r después, j o á s hijo de s e m a a Gabatita, Gesiel y p e l e t hijos de a s m a b e t b e r a c a Jeú, Anatotita, Ismaías, Gabaonita, valiente entre los treinta y más que los treinta, Jeremías, g e a s i e l Jonaán, Jezobab, Gederatita, Elusai, Jeremot, Bealías, Semarías, Sefatías, Arufita. Elcana, Isías, Azareel, Joezer y j a z o b e a m Coreitas, y Joela y Zebadías, hijos de Jeroham de j e b d o r También de los de Gad huyeron y fueron a David al lugar fuerte en el desierto, hombres de guerra muy valientes para pelear, diestros con escudo y pavés. Sus rostros eran como rostros de leones, y eran ligeros como las gacelas sobre las montañas. e s e r el primero, Obadías el segundo, Eliab el tercero, Mismana el cuarto, Jeremías el quinto, a t a i el sexto, Eliel el séptimo, j o a n á n el octavo, Elzabad el noveno, Jeremías el décimo, y Magbanai el undécimo. Estos fueron capitanes del ejército de los hijos de Gad, El menor tenía cargo de cien hombres y el mayor de mil. Estos pasaron el Jordán en el mes primero, cuando se había desbordado por todas sus riberas, e hicieron huir a todos los de los valles al oriente y al poniente. Asimismo, algunos de los hijos de Benjamín y de Judá vinieron a David al lugar fuerte. Y David salió a ellos y les habló diciendo: Si habéis venido a mí para paz y para ayudarme, mi corazón será unido con vosotros. Mas si es para entregarme a mis enemigos, sin haber iniquidad en mis manos, véalo el Dios de nuestros padres y lo demande. Entonces el Espíritu vino sobre a m a s a i jefe de los treinta, y dijo: Por ti, oh David, y contigo, oh hijo de Isaí. Paz, paz contigo, y paz con tus ayudadores, pues también tu Dios te ayuda. Y David los recibió y los puso entre los capitanes de la tropa. También se pasaron a David algunos de Manasés, cuando vino con los filisteos a la batalla contra Saúl, pero David no les ayudó, porque los jefes de los filisteos, habido consejo, lo despidieron diciendo, con peligro de nuestras cabezas se pasará a su señor Saúl. Así que viniendo él a Siclag, se pasaron a él los de Manasés, a b n a s j o s a b a d Gediael, Micael, j o s a b a d Eliú, Y Silatai, príncipes de m i l i a r e s de los de Manasés. Estos ayudaron a David contra la banda de merodeadores, pues todos ellos eran hombres valientes y fueron capitanes en el ejército. Porque entonces todos los días venía ayuda a David hasta hacerse un gran ejército como ejército de Dios. Y este es el número de los principales que estaban listos para la guerra y vinieron a David en Hebrón para traspasarle el reino de Saúl conforme a la palabra de Jehová. De los hijos de Judá, que traían escudo y lanza, seis mil ochocientos listos para la guerra. De los hijos de Simeón, siete mil cien hombres valientes y esforzados para la guerra. De los hijos de Leví, cuatro mil seiscientos. Asimismo Joiada, príncipe de los del linaje de Aarón, con él tres mil setecientos. Y Sadoc, joven valiente y esforzado, con veintidós de los principales de la casa de su padre. De los hijos de Benjamín, hermano de Saúl, tres mil, porque hasta entonces muchos de ellos se mantenían fieles a la casa de Saúl. De los hijos de e f r a í n veinte mil ochocientos muy valientes, varones ilustres en las casas de sus padres. De la media tribu de Manasés, dieciocho mil, los cuales fueron tomados por lista para venir a poner a David por rey. De los hijos de i s s a c a r doscientos principales. Entendidos en los tiempos y que sabían lo que Israel debía hacer, cuyo dicho seguían todos sus hermanos. De s a b u l ó n cincuenta mil, que salían a campaña prontos para la guerra, con toda clase de armas de guerra, dispuestos a pelear sin doblez de corazón. De Neftalí, mil capitanes y con ellos treinta y siete mil con escudo y lanza. De los de Dan, dispuestos a pelear, veintiocho mil seiscientos. De hacer, dispuestos para la guerra y preparados para pelear, cuarenta mil. Y del otro lado del Jordán, de los Rubenitas y Gaditas, y de la media tribu de Manasés, ciento veinte mil con toda clase de armas de guerra. Todos estos hombres de guerra dispuestos para guerrear vinieron con corazón perfecto a Hebrón, para poner a David por rey sobre todo Israel. Asimismo, Todos los demás de Israel estaban de un mismo ánimo para poner a David por rey. Y estuvieron allí con David tres días comiendo y bebiendo, porque sus hermanos habían preparado para ellos también los que les eran vecinos, hasta Isacar a y s a b u l ó n y Neftalí. Trajeron víveres en asnos, camellos, mulos y bueyes, provisión de harina, tortas de higos, pasas, vino y aceite, y bueyes y ovejas en abundancia, porque en Israel. Había alegría.